paraná Pero le vamos a dar la bienvenida a Mauro polla que es el entrenador de el equipo de Liga de Desarrollo de Weber Bahía Basketball, además es el asistente de Cepo Ginovili en el equipo de Liga Nacional. Mauro, ¿cómo andás? Mati Traverso y Fabián Pérez somos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, Mauro. Viajando de Junín a Paraná. Estaremos a, a una hora de, de llegar, eh, pero bueno, ya cambiándonos del chip, poniéndonos... Eh, a tono para, para el Final Four y dejando atrás por estos días al menos lo que fue el partido de ayer de Liga y bueno, y, y el plantel de Liga Bueno, a, a, al menos en los últimos meses has tenido que convivir con esta dualidad de funciones, de asistir a Cepo en la Liga y, y, y de trabajar con tu equipo de Liga de Desarrollo Sí, seguro, seguro, eh, fue algo que hicimos en equipo, que estaba estaba diagramado, planificado y y no se hizo para nada tedioso, al contrario y Eh, ver a los chicos en cancha siempre da gusto, eh, pero bueno, quizás el, este fin de semana o el Final Four requiere eh, un poquito más de, de, de enfoque, digamos, eh, hablamos con, con los chicos inclusive por estos 48 horas dejar de lado eh, el plantel superior, el rol que ellos tienen en el plantel superior... Eh, no las las reglas, digamos, de juego otra porque son prácticamente las mismas, pero bueno, ponernos el chip de que, que venimos a disfrutar de algo muy lindo y que, bueno, eh, esperemos que nos vaya bien. A ver, Mauro, si le tenés que describir a, a, a, al oyente de Uno Contra Uno Radio, que tal vez nos está escuchando en cualquier lugar del país y que no tuvo la chance de ver algún partido de Weber Bahía Basketball en, en Liga de Desarrollo, ¿por dónde va la historia de tu equipo? El, el sistema de juego, lo decís, es similar al que se hace en el equipo de Liga con Cepo. Eh, sí. En cuanto a nombres, en cuanto a roles, en cuanto a figuras destacadas que comparten minutos en Liga Nacional, ¿qué, qué nos podés describir del equipo? La, el equipo es un plantel eh, largo sobre su, su perímetro, eh, con chicos que, que ya son protagonistas en, en el plantel de Liga. Eh, eh, contamos con los, con los puestos bien cubiertos, ...y bueno, por ejemplo el caso de Juan Pablo Bablet... ...que hoy es por hoy el, el que más protagonismo está teniendo en la liga... ...es un chico que jugó muy pocos partidos y pocos minutos en, en la liga de desarrollo... ...porque venía de lesiones... ...y porque tomamos en organización, tomamos esta liga... ...para que él se pueda recuperar y ganar en confianza... ...por lo tanto el equipo prácticamente jugó poco con él... Eh, ...pero después, bueno, es un equipo que intenta defender lo más agresivo posible... Eh, ...en todo el campo, con el pase... ...tratando de sacar de, de sistema rival... Eh, ...para tener la, la facilidad o, digamos, mayor probabilidad de, de correr... ...que es lo que más siente ofensivamente el equipo... ...no basamos el goleo en, en ninguno de los de nuestros integrantes... Eh, ...ya que, bueno, eh, verás que en, creo que en, ni en los 10 primeros uh -huh. goleos, goleos de desarrollo... ...o parece uno nuestro... Uh -huh. eh, ...creo que eso es una gran virtud de equipo... ...ya que podemos jugar para, para distintos jugadores en distintos momentos del juego... Eh, y bueno, contamos con, en el juego interno también con chicos que son bastante dinámicos Que no, nos ayudan en este juego eh, Que se suman a la hora de, de agacharse, ¿no? Y correr y cortar línea de pase uh -huh. Y intentar hacerlo de la, de la forma más agresiva Obviamente, este, <risa> cuando lo de agresivo es eh, sin jugar al foul ni nada por el estilo, ¿no? Pero eh, no dejando que el, que el rival decida demasiado Gallego, lo podés saludar a Mauro, que está viajando ¿Mauro? para Paraná, donde se va a desarrollar el Final Four de la Liga de Desarrollo. Bueno, estamos viajando para Entre Ríos los dos, o sea que no nos vamos a cruzar porque uno va para el otro, va para el otro, pero bueno, felicitando por la gran campaña, Mauro, eh, la gran apuesta que hizo Huerba y Abás, que un solo partido perdido. Eh, bueno, subí de Boca, ¿cómo, ¿cómo lo ves en semifinales a Boca? ¿Qué te preocupa del equipo C-20? Eh, y bueno, ¿cuáles son las chances de estar el domingo? En... ¿Qué tal, Che? Sí, ¿Cómo te va? Eh, mirá, okay, no. el, el plantel de Boca, si bien nosotros nos enfrentamos en principio en sitio más chiquita, creo que bueno hoy por hoy es otro. Ese día nos jugó Copelo, que obviamente es uno de los pilares de ellos. Por lo tanto, el conocimiento que tengo de, del equipo es eh, lo traído de ese juego y después las facciones individuales que pudimos ver en la liga, de, sobre todo de los tres chicos que uno No, Copelo, Funes y Gargallo eh, Creo que, que en ellos tres Van a avanzar su juego ofensivo eh, Gargallo Sin ser un Un jugador Ni interno ni de mucha talla Lo hace muy bien de espalda al aro Nos con, trajo muchísimos problemas En Mar Chiquita jugando desde el poste bajo más hemos visto en acciones de liga Que, que también lo hace y se postea Contra distintos aleros eh, Pero bueno creemos que va a ser un juego entretenido Duro, parejo Eh, y que las chances son las mismas para los dos equipos de, de estar el domingo, creo que, bueno, el que, que logre desarrollar su sistema de juego, bueno, obviamente, el mejor básquet es el que, el que va a jugar el domingo. Mauro, hace un tiempo hablamos con Pepe Sánchez, eh, y él nos contaba que antes de viajar para, para su trabajo en Estados Unidos, el gran motor que tenía... Eh, para ir en el día a día al club Era el trabajo que estaban haciendo Con las divisiones formativas ¿Esto también te generó un estímulo particular a vos? Más allá de, del conocimiento amplio Y del vínculo que vos tenés Y la relación que tenés con Pepe Seguro eh, A ver, para, para arrancar esta Esta preparación de No del Final Four Sino de, de la Liga de desarrollo Por ejemplo, eh, Pepe estaba permanentemente Con nosotros en cancha A veces eh, al lado mío como entrenador Y a veces Eh, se ponía los cortos y, y se agachaba con ellos, ¿no? Eh, por lo tanto, no solamente para mí, sino para los chicos era un estímulo gigante. Eh, y siempre, bueno, aportando, opinando y, y corrigiendo detalles que que a él le había marcado en algún momento, algún entrenador, creo que sumo demasiado. Eh, sé que, sé de, la, de la confianza y del apoyo de Pepe hacia nuestro trabajo. Eh, sabiendo que, que ese equipo donde sepo también eh, está con nosotros el puma haciendo lo mismo eh, pero sí sobre todo aquellos días de eh, creo habían sido em, empezamos en noviembre eh, donde pepe estaba un poco más en envadía eh, eran todos los días eh, los chicos trabajaban tres veces eh, dos enganchos en el gimnasio y bueno pepe mientras le elevaban las piernas estaba estaba ech con nosotros también Mauro, éxitos, un abrazo grande, muy buen laburo. Eh, estaremos viendo los partidos por LNB Contenidos y también, bueno, si tienen la suerte de jugar la final a través de la pantalla de Deporte B, eh, te mandamos un abrazo, gracias por charlar con nosotros este ratito en Uno Contra Uno Radio y por contarnos un rato también eh, de, de, de tu equipo en la Liga de Desarrollo, que es nuestra intención también a, acompañar eh, este nuevo esta nueva idea y este nuevo emprendimiento de la Asociación de Clubes. No, por favor, le agradezco a ustedes. Eh, le por difundir y apoyar esta esta competencia, bueno, que, que esperamos, como decías vos, siga creciendo y se mantenga los años, y bueno, esperando que, que salga el, el mejor basque posible en este cuadrangular y, o este Final Four, y bueno, que se vea el trabajo de, de todos los equipos, ¿no? así que el agradecido soy yo. Abrazo grande, Mauro. Mauro Poya Hola. es el entrenador de la Liga de Desarrollo de Weber Bahía Básquetbol, que mañana a las 7 de la tarde va a estar jugando a través de eh, el streaming de LNB Contenidos en el Estadio de sí. de Paraná, frente a Boca Juniors. Y Boca Junior también tiene entrenador gallego. Y es el señor bueno. Sebastián Festa, a quien podés saludar y le podés preguntar lo que quieras de su equipo de Liga de Desarrollo. Obviamente, Paco, ¿cómo te va? Buenos días, días atrás, Fabián Pérez, te saludamos, ¿cómo andás? Hola, Fabián, un placer, como siempre, hablar con vos. Y bueno, acá estamos, recién llegados a Paraná con toda la ilusión de, de este cuadrangular de, final y con muchas expectativas. Bueno, y me siento que si es cierto que ya ha pasado un tiempo de que dejaste jugar a nivel profesional con ganas de ser participante en esta de Desarrollo, aunque esperaste lo llaste vos, pero conociendo tu jugada por estar en la cancha con eh, bueno, ganas de la de boca y salir a jugar y comerte a los rivales crudos, ¿no? <risa> bueno, que hará que, que tenga la... La y, y de poder transmitir eh, la garra y, y las ganas y la pasión de, de encarar cada partido como decir, como jugador hoy a, a mi dirigido ¿no? y a los chicos pero bueno, son chicos que hace muchos años que juegan en Boca no claro. es que se juntaron en Boca para el Día de Desarrollo sino que vienen jugando muchísimos de inferiores eh, y, y ya conocen cómo es eh, el tema del club, tienen mucho, muchos partidos jugados, así que con mucha expectativa, y ellos están muy contentos de poder estar en, en este sí, fallazo. Independientemente de que van a enfrentar este a las 7 de la tarde de, de mañana al mejor equipo de la Liga de Desarrollo, ¿cómo, ¿cómo ves a Boca? ¿Cómo crees que se le puede plantear un partido a Weber para poder este, llegar y alcanzar la final? Sí, la verdad que un poquito con bronca también, porque eh, a, ayer nos enteramos que nosotros tenemos un jugador Que, que, que juegan en, en el club, que juegan en las inferiores, que vino en diciembre, eh, se integró al club y juega, y ayer no, como no está en la lista de, de, de buena fe, no lo dejan jugar, cosa que tampoco está muy clara el reglamento, hicimos el pase por un jugador que se fue, pero ese jugador está jugando en el club, y que jugó 15 partidos de, de la Liga de Desarrollo, así que un poquito con bronca porque me desarman el equipo y somos el único equipo que nos armó fundamentalmente para la vida de desarrollo, porque tenemos todos los jugadores del club cosa que eso me da un poco de bronca que el reglamento, bueno sabemos que a medida que van cambiando eh, por ahí eh, y se van armando los campeonatos nuevos la, la reglamentación no está clara, ¿no? Entonces nosotros no? nos en contra, porque hoy nos enteramos viajamos con un jugador que no es Seguimos las tratativas para que la dejen jugar mañana. Con esos jugadores sí. que jugando en el club. Y estaba en mis cinco titulares. Nosotros tenemos todos jugadores en el club y de repente nos encontramos con que no nos dejan jugar. Y otros equipos se han armado exclusivamente la línea, la lista de Buena Fe para jugar ese torneo. Cosa que Boca no. En ese sí. club llegamos a Con un poco de bronca porque eh, vamos a jugar contra Bahía que es un equipo con todos jugadores jugadores... Eh, que están jugando mucho en la liga, otros los trajeron para jugar este torneo, y tampoco es bronca, pero no importa, nosotros vamos a salir a la batalla, y bueno, parar un equipo como el estudiante que es un equipo que, que tiene eh, mucha rotación y jugadores eh, traídos para esta competencia, eh, lo que vamos a tener que hacer es no dejarlo jugar y poder eh, estarlo más intenso y bueno, entrar, esperemos que los chicos entre bien enfocado y, digamos suerte a la hora también de definir, ¿no? Cuando uno tira y tiene esos partidos, ojalá que o sea, mañana sigan en esos partidos que, que entran todas. Paco, ¿quién, quién es el jugador de este y por qué jugó antes y ahora no puede jugar? Bueno, el jugador es eh, Martín Esquivín, que es un jugador jugado en Parque, y en diciembre, cuando terminó la liga, ya es que cuando terminó el campeonato, le estaban a intervenir de Boca y bueno... Venir a Boca O a Fervor bueno, Vino a Boca Además juegan los juveniles del club eh, sí. Cuestión Nosotros teníamos un chico Un brasilero Que se fue a Brasil Y no volvió Y bueno Le pedimos Él jugó como invitado Todo, todo el, el campeonato Jugó claro. claro Todo el campeonato Jugó como invitado jugó los 15 15 partidos 20 Porque en enero Tuve las vacaciones el, En enero Se fue a Villagés Con los amigos Cuando llegó Se integró el equipo Ya juega al jugador del club Y, a, y nos pidieron de la asociación, no sé si de clubes, que le mostremos de que el tío juega en el club. Entonces les mandamos toda la acreditación, tuvo entrenado toda la semana, le dijimos que iba a jugar, estaba contentísimo todo y allá nos llega la negativa de que como no está en la lista de buena fe y hoy llegó un mail de que uno y que, que nosotros no sabíamos cómo era el reglamento porque no había de que para poder hacer ese cambio te había hecho antes el 14 de abril y un de marzo que ya está jugando con los inferiores o sea, me parece pero... un poquito una locura ¿no? pero bueno, no importa que son son pequeños detalles que hoy nos tocan a perder nosotros diezmarnos pero sin ningún problema vamos a la tasa igual Bueno. Paco, la, la, las claves del equipo sacando esta situación que tiene que ver con el reglamento y que es absurda, porque si el chico jugó ya y no puede jugar el Final Four porque no se hizo... Claro, eh, absurda, totalmente absurda. An, no pero tiempo, no pero... se hizo porque no avisaron que no se podía hacer. Pero está bien, pero el chico jugó. Y eso mandaron con un, un, un mail diciendo que hasta el 14 de abril lo van a notar y ellos estaban estaba jugando en la situación del equipo. Y jugó todos los partidos. No fue un invitado de los partidos o no fue que Boca que por ahí nosotros lo hicimos mal a la hora de que sabía que se iba la, la Liga de Desarrollo teníamos puesto 14, los mejores 14 jugadores de Capital Federal no nosotros vamos con la gente del club jugamos de sí. campeonato para desarrollar a los chicos no jugamos el campeonato para ganarlo por ahí ¿me entendés? claro en definitiva está Ahora bueno que está o sea, bueno al principio que el, nadie lo quería ganar al principio todos jugaban para desarrollar después lo quieren ganar todos es lógico y está ganar. bien y perfecto es perfecto Pero, pero bueno, bueno es la pequeña bronca que tengo Pero bueno, eh, en el planteo de cómo jugar mañana va a ser el mismo No le podés dar un segundo a, a estudiante Porque tiene grandísimos jugadores eh, Con una intensidad eh, de liga Porque juegan en la liga, muchos eh, Pero bueno, más allá de eso eh, La realidad y la fiesta es Que se jugan, se juntan los mejores jugadores que hay prácticamente en Argentina desarrollándose en un Final Four donde seguramente muchísimos de estos jugadores van a ser los protagonistas de la liga eh, en, un, en, en pocos años ¿no? así que estos jugadores que están compartiendo algo tan lindo acá juntos en, en Paraná seguramente esto lo va a fortalecer eh, eh, esta unión lo va a fortalecer, lo va a hacer amigos y, y se van a enfrentar durante posiblemente toda su carrera Copelo, Gargallo, Funes, Nahuel Paciotti tal vez sean los más representativos los que más protagonismo tomen en el partido de mañana frente a Weber eh, Sí, seguramente seguramente son jugadores que, que, que vienen jugando a, a gran nivel eh, que tienen contacto con la liga y bueno seguramente ellos van a ser los pilares de, de, de nuestro equipo sin eh, sin eh, y eh, dejar eh, de lado los otros jugadores que tranquilamente eh, pueden ser fundamentales porque es lo que yo le digo a los chicos a veces por ahí uno después el diario y piensa que porque hizo 20 puntos un jugador llegó desequilibrante y por ahí desde el banco vino uno hizo tres acciones bien faltando muy poco tiempo y, y te ayuda a ganar de hecho yo le cuento mi experiencia viste todos quieren jugar todos tienen jugar sigo muchachos yo fui el jugador que más vistió la camiseta de Boca y un año solo jugué titular pero además viene del banco ¿sí? así que no hay, no hace falta entrar en el 5 titular para ser eh, importante para el equipo ¿Seguro? la banca es lo más importante dentro de mi experiencia yo le puedo pasar a los chicos que por ahí eh, lo importante no, no es solamente ser un jugador como los que estábamos logrando los pilares sino que los que están atrás tranquilamente pueden ser Eh, sumamente indispensables y pueden aportar muchísimo para que el equipo dañe. Seguramente será así, Paco. Te mandamos un abrazo grande y saludos especiales al chico Estivil, que no lamentablemente no va a poder jugar. Un cariño y gracias por participar no puede, de esta no previa del día de, de Cielo 1.1 Radio. Gra gracias. Igualmente él viajó con nosotros y está acá porque es parte del equipo, del grupo y Y en este momento tan lindo Y el haber jugado todos los partidos Tiene que compartir con el equipo Le mando un abrazo grande Chau Paco Paco Feste es el entrenador Del equipo de Liga de Desarrollo de Boca Ya vivimos la previa De lo que será Weber Boca Ahora nos metemos en la segunda La que va a ser a partir de las 21 horas Mañana En el Estadio de Sionista de Paraná También es uno de los mejores equipos Y los mejores récords Que ha presentado la Liga de Desarrollo El equipo dirigido por Germán Intonio Hablamos del Club Atlético Lanús Germán, ¿cómo te va? Un abrazo grande Mati Traversa y Fabián Pérez Te saludamos en Uno Contra Uno Radio Hola Buenas tardes, un abrazo grande para los dos. ¿Ya en, ¿Ya en Paraná? Ya en Paraná está instalado, sí. Llegamos hace dos horas y ya estamos instalados. Bueno, como vislumbrás la historia frente a, a uno de los equipos también bastante complicados que ha tenido y, y de los más batalladores y tal vez donde hay mayor cantidad de chicos que eh, vienen interviniendo en el plantel de Liga Nacional desde hace tiempo como Sionista de Paraná? Sí, va a ser, ya jugamos dos veces contra ellos, eh, las dos veces se dieron partidos primero muy lindo para ver de afuera pero de adentro bastante parejos intensos y uno fue el doble suplementario que tocó acá perder en paraná y el otro en la luz que se tocó ganar eh, va a ser un partido duro duro y, y bueno eh, con expectativas altas obviamente por, por el rendimiento de los, de los chicos y la preparación y lo que se ha hecho durante todo todo el Día de Desarrollo. Decíamos, recién charlando con Paco Festa, antes lo hacíamos con, con Mauro polla con el entrenador de Weber Bahía Basketball, que en un principio la, la competencia y la naturaleza y lo medular de la Liga de Desarrollo es fundamentalmente que los chicos tengan minutos, que puedan participar, los que menos minutos tienen en la Liga. ¿Crees que ustedes han encontrado ese espacio y que eh, también los pibes que juegan Liga de Desarrollo en la Lanús han aprovechado sus minutos en Liga Nacional, donde vos sos el asistente de Vecchio? Sí, mirá, acá no tenemos que desviarnos de eso, nosotros ahora estamos haciendo un análisis del partido, pero nuestro objetivo principal, eh, y creo que de la mayoría, eh, estamos apuntando al desarrollo, estamos apuntando a, a qué se le deja a los jugadores en cuanto a su preparación, en cómo en cómo los mayores les han ido transmitiendo cómo comportarse, y cómo entrenar. Yo soy uno de los, de los entrenadores que crecí viendo desde el 2001 la generación dorada, entonces comportamiento, que yo no tengo que ir a los libros para mostrarles a ellos de, de, de qué hacer, cómo entrenarse, qué prepararse yo tengo el ejemplo ese permanente para ellos y, y a ellos les sirvió, les sirve el haber estado estos meses donde dejan de jugar con sus categorías en los en los torneos federativos eh, mantenerse en competencia entonces, eh, muchos de ellos que después tienen minutos en la liga eh, están con la confianza alta están nutridos de, de venir de jugar de no, de no estar parado no es lo mismo que entrenar no tener tanto minutos capaz que a veces en un partido de liga tenés que entrar cuatro minutos dar una solución y el estar en competencia a la liga de desarrollo de permaneceencias a estar con la con la confianza alta no pero acá uno habla obviamente no de cómo ve el rival de que si vamos a ganar que esto que el otro pero sabemos que el objetivo principal de nuestra parte yo me considero satisfecho y cumplido con con lo que pudimos hacer y con lo que se propuso que fue darle lugar a los a los jóvenes y, y año tras año incrementó lo que fue el reclutamiento y a partir de este año con la llegada de Vecchio eh, se decidió cada vez poner más jugadores en, en cancha de la cantera del club, de las inferiores así que sí sin descuidar eso creo que cumplimos el objetivo del mensaje de que, que lo que tienen que ser eso es para su carrera, ¿no? que ojalá algunos, pero espero que la mayoría lo hayan tomado, porque son los cimientos para la carrera de ellos. Sin duda. Galle, te escucha Germán Antonio, el entrenador de la Lanús. Bueno, primero felicitarlo este por esta Final Four, después este lo conozco hace mucho a, a Germán. ¿Cu ¿Cuánto hace que venís trabajando con con estos chicos, Germán? Y con los chicos, eh, realmente nosotros cuando se inició lo de la Liga de Desarrollo, igualmente antes, durante la... Cuando empezó la liga siempre solíamos tener una hora antes o una hora después de la práctica de la liga. Por lo general en una hora antes teníamos eh, trabajando en aspectos con ellos individuales. Cuando surge ya que la liga de desarrollo se juega, empezamos creo que los primeros días de diciembre más a lo que es aparte de sin descuidar la parte de fundamento que es lo que primero quería hacer hincapié Guillermo, a darle forma también a, a, a cómo jugar, no a ensamblarse y a, y a lo que yo te decía antes de... De los valores, un poco yo recién escuchaba Paco Festa de, de que todos son importantes De que acá se terminaron las grandes ligas del mundo eh, Un solo jugador salvador Y que todos los demás tengan que depender de él Que todos son valen con lo que hacen Y, y sumar para el grupo no Que eso es lo que ajalá claro. Después después se puedan llevar mira muchos de estos chicos, nosotros lo hablamos Capaz que se inserten De, de una en la liga Otros por ahí tengan que hacer bajar el TNA y otro Federal y comenzar así de nuevo la y armar la carrera. De hecho claro siempre pongo un ejemplo que es el de Ariel Pau uno de los mejores escolta de la Liga, que yo me acuerdo de verlo en inferiores en Capital Federal, fue a jugar Liga Patagónica, jugó Liga B jugó TNA, eh, subió al TNA como un dos suplente en Formosa a la A, perdón, y hoy es uno de los escoltas de la A, un muy buen escolta, ¿no? Entonces ese jugador armó su carrera. Y bueno, ojalá que alguno de estos chicos de Si no le toca de una insertarse en la puedan armar la carrera. Para eso tienen que armar las bases Gago, Gramajo, Farré. ¿Y qué otros nombres eh, a la gente y a los amigos que escuchan Uno contra Uno Radio le, le debemos prestar atención en tu equipo de Liga de Desarrollo? Mañana contra acionista y, bueno, si tienen la suerte de jugar la final eh, el, el domingo a, la, a las 19 por Deporte B. Sí, Gago Gramajo ya están teniendo bastante participación en el equipo superior. Eh Farré es un chico que se insertó con nosotros en diciembre. Marinelli eh, está también. Que, Mar está Marinelli que está con las nacionales que está ahora en la preselección para el Mundial. Ávila, los que venía a estar en, el año pasado fue último uno de los últimos cortes para ir al Mundial 17, Se ha sumado Guillermo Allende eh, que viene de Olímpico La Banda, uh -huh. está Michel Diboy, que eh, Creo que todo después, o sea, se le puede prestar atención a varios porque nosotros hemos tenido partidos donde, por si uno va a las estadísticas, era más cuidado eh, en cuanto a los puntos, por ahí se han destacado un poco más, pero hubo partidos donde otros aparecieron con cosas que a nosotros no viste nos nos, nos dejó satisfechos con diciendo, bueno, a ver, el camino de este está, lo estamos armando. Eh, después lleva su tiempo, pero no, creo que esos que nombraste vos más los últimos que te, te, te apunté yo, hay varios para para ver. Germán, gracias por charlar con nosotros, eh, se nos ocurrió hablar con los cuatro entrenadores, en un ratito vamos a estar charlando con con Pipi Besco y te, te agradecemos por este rato, por por conversar en Uno Contra Uno Radio y por presentar también parte del proyecto en las divisiones formativas del Club Lanús aquí en la radio. Un cariño y nos estaremos viendo seguramente en alguna cancha. Bueno, muchas gracias Matías y saludos a Gallego también y bueno, gracias por, por, este, por dar este espacio, ¿no? Un abrazo. Germán Intonio hace mucho tiempo que viene trabajando en el básquetbol de la Lanús, en las divisiones formativas. Bueno, Recorremos Galle, que fue además el asistente de Silvio Santander desde que Santander empezó a trabajar. Y Germán ya venía desde antes trabajando en la Lanús. Y nos resta el último, el local. Lo dejamos para lo último porque juega el segundo partido de la semifinal. El base, el base surdo, picante. Sí, sí. Que me, <risa> me, me pidieron que pregunte por qué no pone algunos jugadores en la primera, pero lo vamos a dejar para más adelante. El picante, querido Pipi Besco en 1 contra uno Radio. Hola Pipi, ¿cómo andás? Mati Traverso y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen los dos? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Trabajando? Eh, sí, recién terminando de, de entrenar con los chicos este, de la Liga de Desarrollo. ¿Y cómo ves el, el Final Four? Porque además seguramente también has estado en la, en la preparación del evento y en, en, en el desarrollo, en la organización. ¿Cómo, cómo se está viviendo allá por Paraná la, la historia de esta definición de la primera edición del Final Four de la Liga de Desarrollo? La verdad que con, con mucha ansiedad, con ganas de, de que arranquen los partidos, de que eh, más que los partidos arranque ya hoy eh, no solo el entrenamiento, sino la charla que va a haber para para los chicos y, y todas las cosas que, que están alrededor de la, de la competencia que me parece que es muy buena para que los chicos puedan crecer y no solo este, dentro de una cancha de básquet sino que también afuera y en, el, en cuanto al partido a ver para antes antes de meternos en el partido contra Lanús, luz eh, ¿hay, hay actividades en conjunto para los cuatro planteles durante el fin de semana que Eh, sí, eh, hoy hay una hay un par de charlas eh, que se dan en el Hotel Marán, uh -huh. eh, donde van a estar todos los chicos y, y se va a hablar de redes sociales, del manejo de las redes sociales y algunas otras cosas más que están eh, propuestas para, para los cuatro equipos. Galle, te escucha Vesco. pipi Besco. Pippi, ¿cómo te va? Te saludo a la distancia. Si bien estoy en Terrio yendo a Concordia, en una charla con con Sergio Hernández. Eh, bueno, la verdad que me hubiese gustado también poder estar en, en Paraná para ver, este eh, primero porque se ve la calidez y de la calidad humana que, que hay en Inclusionista, después lo linda que está la ciudad y la verdad que es interesante ver eh, también cómo, cómo llegan los cuatro mejores equipos de, de esta primera edición de la, de la Liga de Desarrollo. Eh, ¿Notaste muchos progresos a lo largo de la temporada? ¿Fueron progresos normales? de los jugadores este, que venían teniendo eh, otros años. No, yo creo que, que fue bastante marcado el progreso. Creo que al tener otra otra competencia, otra eh, otro día a día los chicos, creo que fueron aprendiendo y, y fueron sumando cosas. Este, como siempre digo, yo esto es desarrollo no solo... Eh, del jugador de adentro de, de la cancha sino que afuera y creo que eh, vieron muchas cosas de lo que de los que hace un profesional y de cómo se mueve la liga nacional que, que los hace crecer también a ellos claro claro claro claro claro me parece muy bien y, y los nombres a tener en cuenta como pregunta matías o sea si vos dice que elegir este dos tres cuatro no sé los, los, los jugadores que vos creas que pueden este tener un futuro de la liga nacional o estar más cerquito obviamente cerquita obviamente algunos ya han tocado la, la, la, la liga nacional de básquetbol que vos veas que, a quién tenemos que prestar atención ah, nosotros tenemos un trabajo hecho de hace varios años y, y en el cual venimos con, con algunos que ya llevan un tiempo importante y como decir tocaron en algún momento los, los partidos de liga nacional nosotros tenemos en este momento y eh, dos jugadores de selección nacional carlos huemos y, y martín gómez eh, creo que tenemos un proyecto de si dios quiere y podamos hacerlo jugar eh, y va a ser bien para, para el básquet argentino y na nacional neto uno de los jugadores eh, en su categoría más más altos de de, sí, sí. de sacada selección nacional bueno selección, selección eh, sí, él fue una selección nacional este también, y ahora, bueno, estaba citado también por, por Cepo a la, a la selección de U19, lo que pasa es que estaba lesionado y no, no ha podido ir a las convocatorias, eh, y después tenemos algunos jugadores interesantes que, si bien no son selección, son jugadores para para ir mirando y teniendo en cuenta, Alejo Cardoso, un base de 1 metro 92, este... Y alguno más, Maxi Robledo, que estuvo ahora en Peselección Nacional también. este Tenemos un lindo equipo armado ahí con, con jugadores interesantes. Eh, Cardoso tiene 18, 19 años, es muy muy joven, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí nuestra, nuestro equipo está formado por jugadores eh, de 17 a 19 años. Este, probablemente eh, sumemos para esta final, por lo subemos a... A sandrini y a goldenberg para que nos den una, una mano ahí que tenemos algunos lesionados para hacer un poquito más largo el equipo este pero la idea siempre fue jugar con jugadores chicos digamos de edad porque a ver dentro de la, de, de la, de la parte formativa que ha hecho sionista hace años Sandrini y goldenberg ya si bien dan el, el, el target para decirlo de alguna manera en cuanto a la edad para jugar eh, son parte de, del equipo de Liga Nacional. Sí, ya son parte importante del equipo de, de Liga Nacional y por eso nosotros eh, en todo lo que fue el, el torneo de desarrollo no lo utilizamos porque pensamos que, que ellos ya estaban siendo eh, como te digo, una parte importante en el equipo de Liga y, y por ahí los arriesgábamos. Ahora que, que se viene la Final Four y que por ahí tenemos varios chicos lesionados Eh, los vamos a hacer participar pero tampoco quiere decir que van a, van a ser protagonistas este, especiales de, del equipo Y del partido de mañana, para cerrar, Pipi jugaron contra Lanús ya en dos oportunidades, nos decía recién Germán se dieron partidos muy parejos eh, ¿cómo, ¿Cómo lo pensás el de la semi de mañana contra Lanús a las 9? Es sí, un partido durísimo, creo que va a ser igual que, que los dos que jugamos Este, donde el que pueda manejar el ritmo de, del juego creo que va a tener muchas más posibilidades de, de ganarlo y, y la verdad que eh, hay que felicitar a Germán por el trabajo que, que ha hecho ahí en en la Lanús con un montón de, de chicos importantes que, que también no solo son jugadores de Liga de Desarrollo sino que ya... ...están teniendo minutos importantes en el equipo de la Liga. Sí, seguro. Y, y a ver, hago, esta sí es la última. Galle, no me quiero extender. Podríamos seguir charlando con los entrenadores sí, durante todo el día. Sí, pero claro, Tenemos, claro, claro, tenemos claro. solo una hora de programa. Recién hablábamos con Mauro polla y nos claro. decía... ...que ellos al menos han encontrado una identidad... ...del equipo de Liga Nacional al equipo de, de, de Liga de Desarrollo... ...en donde, siendo otros entrenadores, buscan jugar a lo mismo. Eh, vos compartís el cuerpo técnico con Sebastián... ...en el plantel de Liga Nacional... ¿Se busca que desde lo medular, la identidad, sistemas de juego sean similares lo que aplican los profesionales de liga eh, en el plantel de Liga de Desarrollo? ¿También han encontrado eh, esta parte importante dentro de la articulación en la parte deportiva? Sí, mirá, yo hace 5 o 6 años que estoy trabajando en Cianista y siempre fue la misma idea, la bajada de línea, es que el equipo tiene que tener la misma identidad que quiere la, el equipo de Liga Nacional. Por supuesto que eh, de acuerdo a la, a la, al jugador que tenés eh, vas a cambiar algunas cuestiones, pero la idea de juego siempre se basa en la misma, en pasarse la pelota, en, en poder eh, ocupar bien los espacios y sobre todo en, en defender. Pipi, un abrazo grande. Que sea con éxito el fin de semana a seguir trabajando allí en Paraná y estaremos atentamente mirando todas las alternativas de, del Final Four de la Liga de Desarrollo. Te mandamos un cariño. Bueno, como no, igualmente. Pues Déjame invitar a toda la gente de Paraná y de la zona que se puedan acercar porque creo que va a ser una, un lindo espectáculo. Un abrazo. Pipi Vesco, el entrenador de Sionista de Paraná. La Liga de Desarrollo... Te la contamos a partir del testimonio de los entrenadores. El Final Four arranca mañana a sí. 7 de la tarde, los dos partidos por LNB contenidos. Weber Boca Juniors a las 21, sí. Lanús Sionista. A las 7 de la tarde del domingo por Deporte la B. Sí. ¿Habrá un comentarista la, la, la estelar la, la. en la transmisión de Deporte B? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Habrá un comentarista